Bueno, Tommy, un triunfazo del equipo ante Villa María. ¿Cómo lo viste el partido? Ah, sí, la verdad que sí. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Eh, íbamos a jugar con, con el último campeón de la liga y la verdad que por suerte nos pudimos llevar los tres puntos. ¿Por qué crees que, que se, se llevaron ustedes la victoria? Eh, porque no, nunca nos fuimos del partido. Siempre jugamos lo, todo el partido muy concentrado y sabíamos que íbamos a ser muy táctico y el que cometía el error lo iba a pagar buscar. Bueno, lo habían pensado, ¿no?, de esa manera, tácticamente, reducirlos a ellos y, bueno, ustedes aprovechar eh, la velocidad que tienen arriba. Sí, la verdad que, que sí, que, que lo pensamos así, que iba a ser un partido muy duro, uno de los mejores equipos de la Liga, el Villa María, y la verdad que lo planteamos muy bien y, y por suerte, pudimos llevar esos tres puntos. Una nuevos. gran jugada ahí en el segundo gol, te tocó terminar la voz. Sí, por suerte... Eh, Hay que terminar la jugada, como siempre nos dice Pitu, y, y por suerte la pueden empujar y, y pueden entrar el gol, ¿no? ¿Para quién me ha dedicado el gol a Para todo el pibe de, de los Rosas. Bueno, ¿cómo lo ves para esta recta final? Bien, estamos bien. Eh, ahora en el playoff, eh, hay, que, hay que jugar bien, como venimos haciendo, para poder salir campeón. Gracias por el tiempo, Tony. Vale, gracias.